Te estoy buscando En cada poro de la tierra En tierra abierta Que su humedad se te parezca Está mi mano buscando el sitio Para poner mi amor Busco tu sombra La hoja verde En que te beses Un lugar Suave Al que tu cuerpo Se hace meter al pie del árbol donde yo sé que te despiertas, voy a poner mi cuerpo, voy a poner un beso, voy a ponerme yo, voy a ponerme yo, voy a poner mi mano tocando el sitio del amor. Ale.